Soliloquios de un cajero de supermercado. Me parece que el problema fundamental de la gente que pasa mucho tiempo en un supermercado es que todavía no encontró el, el programa de televisión que lo pueda llegar a cautivar totalmente como para no salir de casa. Y cuando digo programa de televisión es básicamente serie en Netflix, porque no existe más la televisión. Se la comió. historia Y va a ser parte de esa serie de electrodomésticos que nunca más volveremos a ver, como un reproductor de CD o i n c l u s i v e una v i d e o c a s i a t e c i a Esta gente entonces que va sin serie por la vida dice: Voy a protagonizar mi, mi propio reality, mi propia vida, voy a ser un protagonista de mi vida. Ahí está, lo formulan así. Y salen y van al peor lugar del universo que es un supermercado a ver cuáles son los precios de las cosas. Porque es así, una vez que te diste cuenta de que no tenés una serie en Netflix para ver, te empezás a preocupar de las cosas. Esas cosas generalmente vienen en formato de lata o en formato de paquete, y la gente no tiene mejor idea que ir y ver esas latas y esos paquetes en el supermercado acumularse de manera casi le diría azarosa, tal vez、eh, en algún punto caprichosa. Y esas cosas, esos paquetes, esas latas, que esta gente que no tiene serie en Netflix para ver, viene a buscar acá al supermercado, se convierten en los personajes secundarios de la vida de estas personas. Porque si ellos son los protagonistas, ¿qué lugar tendría una lata de atún si no el de personaje secundario? Quizás por eso es que todo el tiempo estén como hablándole a las latas, a los paquetes, pero con esa especie de, de cara de. Che, no, no solo te estoy mirando, sino que te estoy contando un chiste y en algún momento vos tenés que dar el remate, porque s o s el personaje secundario. Ahora, lo más triste, eso sí me parece como algo muy terrible, es cuando el paquete de arroz, el paquete de pan rallado o la lata de atún son los protagonistas de la vida de estas personas. Son casos muy, muy, muy específicos. Digo, esta gente que no tiene ninguna serie en Netflix para ver viene al supermercado a tratar de ser protagonista de su vida y de repente se da cuenta que no es el protagonista, sino que es un personaje secundario y que el verdadero protagonista, aquello que realmente tiene carisma dentro de su propia existencia, es una lata de atún o caballa en el caso de que no le guste mucho el atún o quiere una porción un poco más grande de un pescado. Ahora, eso sí me parece terrible, terrible y habría que reflexionar acerca de las consecuencias efectivas de este tipo de cuestiones. ¿Y ve algún tratamiento para estas personas? ¿Acaso será que tienen que ir y mirarse al espejo y decir: No, yo puedo, la verdad que si hago el esfuerzo, puedo ser protagonista de mi vida y esta lata de atún y este paquete de arroz puede volver a ser ese amigable personaje secundario que me da el remate justo? No sé qué lugar ocupo yo en todo esto igual. Eh, señora, no la quiero asustar, pero por la cara que usted tiene, estaría siendo un personaje ni siquiera secundario en su vida, sino un extra. Y me parece que por lo pronto yo sería el director de esa horrible, horrible serie.